Bien, vamos a estar una vez más en pie, hermanos. Vamos a leer esta porción a uh, que leímos en forma devocional, pero vamos a leer solamente primeros cuatro versículos. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 13. Como dijimos la semana, entre la semana, el jueves pasado, estamos comenzando en este mes de mayo un tema sobre la familia, edificando la familia para las generaciones, y hemos tomado este, esta porción de las escrituras, comenzando del capítulo 12 del libro de Génesis, y extendiéndonos hasta donde podamos cubrir durante el mes de mayo. Leemos entonces 13 1 al, al cinco vamos a leer del uno al cinco a una sola voz subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno eres, Dios, al permitirnos levantarnos y encaminar nuestros pasos para estar en esta mañana en este lugar. Te alabamos y te bendecimos en este el día del Señor y oramos, Dios, que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu sea en un terreno fértil, y sea tan favorable y tan propicio, que tu palabra, que es poderosa por sí misma, caiga sobre la buena tierra y produzca abundantemente. Trae bendición sobre los hermanos que vienen en camino y los que van a llegar para el segundo culto. Prepara sus corazones, sus mentes y concede que podamos ser edificados en tu palabra. Usa tu siervo al exponer que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta para esta mañana, decisiones responsables en la familia. Decisiones responsables en la familia. Especialmente hablamos de decisiones responsables a la luz de la Biblia. Nada que nosotros podamos decidir de nuestra propia intención, de nuestra propia opinión. Uh, es garantía de que podría ser sabio, mayormente uh, cuando las decisiones se toman en función de la opinión personal o de la filosofía humanista que caracteriza el mundo de nuestros días, solemos uh, fallar y, y luego nos sentimos frustrados por el fracaso. Solo las decisiones que, que se toman a la luz de la palabra de Dios, fieles al mandato del Señor y andando en la comunión con Él, es que podrían garantizarnos el éxito en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar y desde luego en consecuencia también en nuestra vida como iglesia y la, el impacto que ésta puede tener en la sociedad. Así que a la luz de este pasaje vamos a considerar algunas, algunos principios y hay muchos más que podríamos desprender, pero espero que algunos sean... A prácticos y sean a sencillos y claros para que nosotros eh, podamos a tener una pauta, una referencia de cómo tomar decisiones responsables para nuestra familia. La proposición para el mensaje esta mañana es, porque Dios diseñó la familia para bendición, debemos tomar decisiones que busquen lo que Dios desea darnos. Dios ha diseñado la familia para bendición. Esto es lo que, uh, lo que Dios le dijo a Abraham en este capítulo 12 que tocamos el jueves pasado. El Señor le dijo: Te bendeciré. Abraham, la primera cosa que escuchó de parte de Dios antes de darle uh, la instrucción, eh, le dice: Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tu nombre va a ser engrandecido. Tú vas a ser y a tener bendición. En ti van a ser benditas todas. las familias de la tierra. Este es el plan de Dios, este es el diseño de Dios, no solamente para Abraham, pero es el diseño de Dios para Adán, y es el diseño de Dios para cada eh, padre, para cada eh, jefe de familia, de cada familia creyente a través de las generaciones. Dios no tiene malos pensamientos, ni malos deseos para nosotros. Las personas a veces, a, a veces cuando van pasando dificultades en su vida personal, o en su vida familiar suelen culpar a Dios y decir, ¿por qué Dios me trata de esta manera? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no atiende a mis necesidades? ¿Por qué no ve mi condición extrema? Etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el deseo de Dios es lo mejor para nosotros. El deseo de Dios es bendecirnos. Y otra vez cuando hablo de bendición, ah, no estoy enfatizando el Evangelio de la Prosperidad. Estoy solamente diciendo que la bendición no se traduce solo en bienes de orden material, pero la bendición que es la comunión, la presencia de Dios en la vida del creyente. Abraham ha caminado con el Señor de la, uh, saliendo desde Ur de los Caldeos hasta estacionarse en la tierra de Arán, caminando siempre en la tierra de, de, eh, eh, de Canaán. Pero dice la palabra de Dios que allí en la tierra de Canaán hubo una gran hambre, hubo una gran hambre. Y tal vez esta es una de las primeras cosas que sorprenden en, la, en el andar diario a Abraham en su relación con Dios. Yo no dudo que Abraham tenía confianza en la promesa de Dios, que Abraham había probado la fidelidad de Dios. El problema es que las cosas no comenzaron a, a, a salir como Abraham esperaba. No estaba previsto, no estaba en la agenda de Abraham pasar la experiencia de una hambre en la tierra de Canaán. Pero el hambre que estaba, que estaba uh, plagando la tierra por aquellos días era un hambre real. Dice la palabra de Dios, no solamente era hambre, pero era una gran hambre. Puedo uh, imaginar que la gran hambre que estaba experimentando la tierra de Canaán era debido a la falta de lluvia. La región de Canaán uh, se caracterizaba y se distinguía de otras regiones por el hecho de que dependía totalmente de la lluvia. Y cuando no hay lluvia, cuando la sequía es prolongada, cuando las, uh, las cabezas de ganado comienzan a perecer, cuando los campos se comienzan a perder su verdor, cuando los estanques se comienzan a secar, cuando no hay grano en el granero, cuando no hay harina, En la casa. Cuando no hay comida, cuando no hay víveres para la familia, el temor y la duda y la desconfianza y la desesperación comienzan a ser presa de las personas y entonces nos vemos obligados a tomar decisiones y el problema es que si nuestras decisiones son o no responsables. Quisiera que viéramos entonces a la luz de esta idea el primer punto del mensaje: de la desobediencia a la devoción. Este es el peregrinaje muchas veces de Abraham y lo vamos a observar a lo largo de, del estudio que tengamos en, en todo lo que está relacionado con Abraham. Desde la desobediencia a la, deso, a, a la devoción. Abraham ahora comienza a, a ver que si bien hay hambre en Canaán, hay provisión en Egipto. Si hay sequía, En Canaán hay irrigación y humedad en Egipto. Si hay hambre en Canaán, hay abundancia de pan en Egipto. Y Egipto comienza a, a traducirse en una especie a, de, de atracción, de seducción para Abraham. Comienza tal vez a, a razonar en términos que muchas veces nosotros eh, razonamos cuando nos encontramos en una, en una situación que no corresponde a nuestra expectativa, a nuestro deseo, a nuestra fe, y comenzamos a, a tratar de, de razonar buscando una respuesta que se acomode a la realidad. Y todavía queremos ser morales, y, y todavía queremos pretender ser espirituales, y todavía queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, pero, pero ahora queremos que, que Dios cambie sus planes, cambie su dirección. Y tal vez Abraham está, estará pensando, seguro que, uh, que hay algo que no entendí de manera clara. Es probable que Dios me está poniendo en este aprieto para que yo busque alternativas. Seguramente que, uh, que Dios me está orientando en la dirección a Egipto porque no veo en otra parte, en otra región, donde pueda establecerme con mi familia para, para darles y para prodigarles lo más elemental y básico que ellos necesitan que es alimentarse. De manera que seguro que Dios estará encaminando mis pasos hacia la tierra de Egipto y es así que Abraham se decide. descender a Egipto. En el descenso a Egipto uh, hay muchas cosas que suceden pero una cosa extraordinaria que sucede en el descenso uh, generalmente de la vida de una persona que, se, que también se traduce en un descenso de carácter espiritual es que Abraham comienza en su despego con Dios, en su devoción con Dios. Abraham no está adorando y no encontramos nosotros altar que se haya edificado en la tierra de Egipto. Abraham sí está comiendo, su familia sí tiene provisión, los planes de Abraham sí están resultando, las personas ah, que estaban alrededor de él sí vieron a su familia y a su esposa, especialmente que era una mujer hermosa. Las personas comenzaron a darle un buen trato a Abraham y todas las cosas estaban saliendo exactamente como Abraham lo había previsto. Así es de engañoso el mundo. Y el diablo, cuando nosotros queremos cambiar el, el, el rumbo en, en otra dirección de la que Dios nos ha trazado, hermano, es probable que las cosas comiencen a funcionar. No siempre la, la, las cosas fallan, al contrario, algunas veces comienzan a funcionar. Tu vida comienza a prosperar, la fortuna te comienza a sonreír, y tú puedes pensar: Esta es una bendición de Dios. Abraham podría pensar: Es una bendición de Dios. No solamente está preservándose mi familia, pero está también conservándose e incrementándose mi fortuna. Cuando nosotros encontramos a Abraham saliendo de Egipto, la palabra de Dios dice que Abraham era, ¿cómo? Riquísimo. Abraham era riquísimo. El Rockefeller tal vez de los días de Abraham podría ser bien representado en Abraham mismo. Abraham era riquísimo. ¿Quién puede decir que Dios no me ha bendecido? ¿Quién puede decir que Dios no está de acuerdo conmigo? ¿Quién puede decir que Dios ha desaprobado mi programa, mi plan, mi propósito? ¿Quién puede decir que la decisión que he tomado no ha sido una decisión correcta y, y, y favorable? Nadie alrededor de Abraham, ni él, ni su familia podrían decir, Abraham, te has equivocado, Abraham, has fallado. La mayoría de las personas habrían dicho, Abraham, has hecho lo correcto. Qué gran hombre eres, qué hombre de negocios, qué buen empresario, cómo has a, multiplicado las cosas. Lo que toca se traduce en oro. Abraham, qué bien te va. Esta es la bendición que Dios te ha prometido. Pero la pura verdad es que Abraham se sabe, y Abraham se puede ver desde, desde la distancia de la lectura que podemos hacer de este pasaje, no está en comunión con Dios y ha perdido la devoción. No hay altar, no ve Abraham, no canta la doxología para exaltar las virtudes de Dios. Si Abraham tiene que exaltar algo alguna a, a, alguna vez en esta ocasión, sería que tendría que exaltar a Egipto si acaso. En manera más específica tendría que exaltar a su esposa, porque a causa de su esposa estaba recibiendo los favores que estaban incrementando su fortuna. Hay una clara desobediencia en la vida de, de, de Abraham. Hermanos, no es casual y pienso que es deliberado que, que Dios nos muestra en este pasaje, no importa quien quiera que sea la persona Cuando, cuando nosotros como creyentes pensamos que tenemos control, estamos expuestos a fallar. Y Abraham, que es el hombre que caminó con Dios, que es el hombre de fe, que es el padre de la fe, lo encontramos aquí en un rotundo fracaso en el sentido de una fe fallida. ¿No es Abraham el padre de la fe? Y la fe de Abraham es una fe fallida. Al menos aquí. del capítulo 10, del versículo 10 al versículo 20, del capítulo 12 de Génesis. Pero lo que, lo que se puede destacar en la vida de Abraham, inciso A, es que Abraham toma la decisión de cambiar de dirección. Quizá usted usted puede pensar, pues, pues movido también por las circunstancias. Pero hay veces, hermano, que las circunstancias, el consejo, Las condiciones desfavorables, ni eso, ayudan a cambiar la dirección. A veces puede más la obstinación, la terquedad, que la razón y que la justicia. Y Abraham eh, podría estar en esa condición. Abraham bien tenía la libertad de decir yo me quedo en Egipto, en Egipto me va bien. Abraham podía haber suplicado a Faraón permíteme quedarme en la frontera por lo menos con Egipto. Permite extenderme en la, en, en la ribera de, de, del río Nilo. Quisiera estar lo más cerca posible para conservar mis ganados. Tengan pasto y mis pastores y mi casa tengan comida. Pero la Biblia uh, dice, comenzando el versículo 13, subió pues Abraham. De Egipto hacia el Negev. Puede imaginar usted la actitud de Abraham. Sí, sí lleva bienes. Sí lleva víveres. Sí lleva ganados. Pero puedo imaginar Abraham cabeza agachada. Puedo eh, imaginar Abraham caminando de una manera lenta. Puedo imaginar Abraham avergonzado. Avergonzado. Mi fe, mi fe ha fallado. Mi familia ha advertido la falta de fortaleza en mis convicciones y en mis decisiones. Sí, aquí viene el ganado, pero mi fe se ha quebrantado. Y hay una cosa que tengo que hacer cuando, cuando he caído en una condición de desobediencia. Y este es el primer punto, es el punto de partida que quisiera que destacáramos en esta mañana. Cuando estamos en una con, condición de desobediencia, sea de carácter particular o sea de carácter familiar, la, la esperanza que nos queda, la decisión que tenemos para tomar es la decisión de ir de la desobediencia a la devoción. Y eso es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Y volvió Abraham otra vez de Egipto al negué, a la tierra árida, a depender de las lluvias. Aunque no haya lluvia temprana, a esperar la caída de la lluvia tardía. El, las regiones que Dios le había dicho a Abraham, esta es tierra prometida, esta es tierra que fluye leche y miel, era tierra árida, era tierra árida, era tierra seca, era tierra que dependía solamente de la provisión. de la generosidad y de la gracia de Dios. Y Abraham tenía que aprender que esto era así, que Dios había dispuesto así. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 11. Versículos 10 al versículo 12, se hace una descripción de la tierra de Canaán. La tierra a la cual pasáis para tomarla, lea conmigo, es tierra de montes y de vegas. Esta tierra es de montes y de vegas. ¿Qué más? Sigue uh, diciendo el, el, el texto. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. De donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de las lluvias del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Así es, así es la tierra. El llamado de que, que Dios nos hace en la vida cristiana demanda, desde luego, disciplina en la vida personal y demanda disciplina en la vida familiar. Dios no dijo que la tierra que nosotros habitaríamos como cristianos sería tierra donde el río la regaba. Sería tierra que dependía de la lluvia, de la lluvia. que descendería del cielo. ¿Será casual eso? No, es deliberado. Así es mi provisión, dice el Señor. Vas a aprender a depender de mí. Vas a aprender a confiar en mí. Y Abraham, que había comenzado a confiar en Dios, mientras las cosas estaban bien, dejó de confiar en Dios cuando las cosas ya no estaban bien. Y sucede en la vida familiar y en la vida personal de cada uno de nosotros. Mientras las cosas van bien, mientras la fortuna sonríe, pues nosotros podemos cumplir los estándares cristianos. Pero cuando las cosas ya no van bien, comenzamos a buscar otras alternativas. Nos frotamos las manos, comenzamos a buscar consejo, nos cuestionamos si Dios tendrá razón, si la Biblia será verdad, si en verdad vale la pena continuar, o si debemos regresar, o si debemos descender a Egipto. Egipto siempre, siempre va a ser una tentación, Egipto siempre va a ser una seducción. Pero Abraham toma la decisión de abandonar Egipto, toma la decisión. de cambiar de dirección. Y si sobe, toma la decisión de depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Yo no sé si las condiciones allá en el Negev habían cambiado. Pero que la Biblia diga que, que Abraham era riquísimo en ganado. Le habría colocado en la disyuntiva de pensar Si tengo ganado y es muy grande mi ganado, necesito una buena tierra de pasto y necesito una tierra de corrientes de aguas. Pero los arroyos del Negev se crecían nada más cuando había lluvia. Y si no había lluvia, los arroyos del Negev. estaban secos y ahora Abraham tiene el desafío ahí están tus riquezas Abraham eso que puedes estimar una bendición tiene que llevarse en dirección donde tiene que depender necesariamente de la lluvia que desciende de Dios cómo enfrentar un cambio de dirección Cuando reconocemos que hay desobediencia de nuestra parte y la desobediencia comenzó cuando faltó la devoción. La desobediencia de Abraham comenzó cuando dejó de edificar altar, porque no hay altar en Egipto edificado por Abraham. La desobediencia de Abraham comenzó cuando descendió a Egipto y su descenso en Egipto es un descenso espiritual. Nuestros problemas comienzan cuando nuestra vida espiritual decae. Esa es la causa. del desastre causado en la vida de nuestras familias cuando perdemos la devoción y cuando nuestra adoración deja de ser doxológica. Y deja de ser doxológica nuestra adoración cuando dejamos de ver la grandeza de Dios y dejamos de depender de Él, para depender de nosotros o para depender de otros. Así que saliendo con sus familias y saliendo con sus ganados, Abraham está tomando la decisión, no solamente de cambiar de dirección, está tomando la decisión de depender totalmente de Dios. Cuando tú cambias la dirección, dejando los ríos para irte a los arroyos, cuando los ríos no dejan de fluir agua y los arroyos solamente fluyen agua de manera eventual, tú necesitas depender totalmente de Dios y no depender. de los ríos de Egipto. Y lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana, haciendo una aplicación rápida, es, ¿dónde está nuestra dependencia? ¿Dónde está nuestra confianza? Hoy, desde luego, hermanos, también el Señor nos llama para ir en una ruta hacia la tierra prometida. Y nuestra disyuntiva está entre salir de Egipto, hacia el Neguer, del desierto, o quedarnos en los pastos verdes y en las aguas rebosantes de la tierra de Egipto. La decisión, si vas a ir de la desobediencia a la devoción, la decisión que se tiene que tomar es depender totalmente, totalmente de Dios. a título personal y a título familiar, si las decisiones que queremos tomar involucran a la familia porque la involucran, tienen que tomarse en el sentido de aprender a depender totalmente. Ese es el deseo de Dios. Y es por el bien nuestro que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que entendamos que lo que tenemos viene de su mano. No es el esfuerzo eh, nuestro de manera ah, pleno y total, es de la mano del Señor. Y esto tiene que ah, aprender y tiene que hacer y entender el pueblo de Dios. Y esto hace la diferencia del pueblo de Dios, de los demás pueblos. La decisión de cambiar de dirección. Ahí está Abraham, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro, versículo 3, y volvió por sus jornadas, volvió otra vez por sus andadas, volvió otra vez por sus caminos viejos, volvió otra vez por el, el deseo de, de, de encaminarse en la tierra dura, En la tierra que le implicaba aprender a buscar a Dios. No en la tierra fértil y suave de Egipto, en la tierra dura del desierto, en la soledad, en el sequedal. Él tenía que, que saber que necesitaba de la oración y de la comunión de la palabra de Dios. Y nosotros otra vez, hermanos, necesitamos... Otra vez, si queremos ir de la desobediencia a la devoción, depender totalmente de Dios. Volver sobre los primeros días, volver sobre los primeros pasos, volver sobre nuestro tiempo devocional. En, el devocio, en la devoción personal y en la devoción familiar. Abraham. Vuelve por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, y allá está Betel, donde él había edificado tienda y donde había construido altar. Dice el versículo 4, lea conmigo. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. De la La de la desobediencia a la devoción implica la decisión de cambiar de dirección. B, la decisión de depender totalmente de Dios. C, la decisión de derramar el corazón delante de Dios. Esto es la devoción. La devoción es derramar el corazón delante de Dios. La devoción, hermano, implica la intimidad con Dios, la devoción implica la honestidad delante de Dios, la devoción implica la claridad y la franqueza delante de Dios, implica decirle a Dios lo que está pasando en nuestra vida personal, decirle nuestros fracasos, pero también expresarle nuestros deseos, nuestros deseos por Él, nuestros deseos por Él. Allí está Abraham, hace tiempo que no oraba, hace tiempo que no buscaba a Dios, hace tiempo que no se deleitaba en un altar, porque no había levantado altar por tiempo. Pero ahora, al volver sobre las jornadas, llegó al sitio que le recordaba cómo eran, los tiempos frescos. Sí, había sequía en la tierra, pero había humedad en su corazón. Había sequedad en la parcela, pero había fruto en su vida. No pasa así algunas veces en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Sí si han cambiado han cambiado los tiempos. Gracias a Dios, a, que Dios ha traído provisión sobre la mayoría, sobre todos nosotros. Recuerdo cuando comenzamos aquí, la colonia era bien diferente a como es ahora. Muchas veces he, he compartido y ustedes dirán, hermano, eso es natural, eso cambia, eh, tiene que cambiar. Mire, Muchas veces uh, pasamos con, con mi esposa donde vivíamos antes y casi no ha cambiado nada. Hay casas que están exactamente igual, nada más han cambiado las personas. Se puede notar el paso del tiempo sobre ellos. Las, las, uh, el ambiente alrededor luce desde luego más deteriorado igualmente que, que antes y aquí las condiciones eh, en la colonia eran totalmente diferentes pero la, en la vida de muchas de las familias que, que, que conocemos desde hace mucho tiempo eran totalmente diferentes usted puede comparar aquellos tiempos y este tiempo si usted puede decir el señor me ha bendecido y puede y, y puede decir desde luego dios me ha prosperado y, y está claro que es así Y eso es una promesa de parte de Dios. Y Dios ha sido fiel en eso. Pero no es eso en lo que quiero que reflexionemos en esta mañana, sino en el hecho de si nosotros, a pesar y por encima de esa prosperidad, estamos caminando sobre las jornadas que caminábamos. Las jornadas que caminábamos. Y saben desde luego que me refiero a los tiempos de comunión, a los tiempos de relación con Dios, a los tiempos de intimidad con Dios, a los tiempos de devoción con Dios, a los tiempos de derramar el corazón delante de Dios. Una cosa es que Dios derrame bendiciones materiales sobre nuestra casa y otra cosa es que nosotros derramemos nuestro corazón delante de Dios. Debería haber una correspondencia entre ambas cosas. Pero de parte de Dios, Él sigue derramando bendiciones. Y de parte nuestra, no siempre estamos derramando el corazón delante del Señor. Y el llamado que tenemos en este primer punto del mensaje es, ve de la desobediencia, acepta la desobediencia, acepta tu condición, acepta tu rebelión, acepta tu descenso. Y comienza el ascenso hacia la devoción. Hacia una relación. íntima con Dios, que te permite derramar tu corazón. Allí está Abraham. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Número dos. De la disensión a la distensión. Muchos de los de los problemas que vienen a nuestras familias y que vienen a nuestra persona, Están relacionados, directa o indirectamente, con las cosas materiales, y más particularmente, con el dinero. Eso provoca los mayores problemas en las familias. El dinero. Hace años que no veía una persona, me llamó esta semana y, y me dijo, quisiera consultar algo con usted. Es algo de carácter personal. Y después de, de conversar un buen, un buen tiempo, me planteó uh, su problema, su situación. Y tenía que ver con una herencia, una gran herencia. Por años han estado peleando en familia por esa herencia. La distancia entre los familiares se ha hecho cada vez mayor. y se han ahondado las diferencias, y los pleitos se han acendrado entre, entre ellos. No hay comunicación en, entre ellos a causa del dinero. Muchas veces comenzamos a ver nosotros la bendición de la prosperidad, y perdemos la perspectiva de la razón por qué Dios ha permitido la prosperidad de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué Dios habría de prosperarnos? ¿Qué es la razón? ¿Para sentirnos realizados? ¿Para hacernos felices? ¿Para qué sería? ¿Para qué Dios da los bienes materiales cuando los da? La Biblia dice que sí, Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Nos ha dado las cosas para que las disfrutemos. ¿Y qué paradójico resulta, hermano, que, que aquellas cosas que se dan para disfrutar... se usen precisamente para pelear, para provocar la disensión. Lot, sobrino de Abraham, va a la sombra de Abraham. Crece en la medida que Abraham crece. Él ha aprendido bastante de Abraham. Al menos algunas cosas que le convenía aprender de Abraham y otras que también pudo aprender, dejó de aprender de Abraham. Lot sí dependía mucho de Abraham, pero Lot no dependía mucho de Dios. Lot aprendió lo práctico, Lot aprendió lo económico, Lot aprendió lo que le convenía en la, de, de la vida de, de Abraham, Lot aprovechó. la circunstancia y manejó una ética situacional. Dice la Biblia, versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También lo yo le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Cuántas personas se relacionaron con Abraham Tuvieron también bendición. Pero la, la multiplicación de los, de los bienes, dice versículo 6, vamos a leer versículo 6. Y la tierra no era suficiente. Pues sus posesiones eran muchas. Qué bendición. Las posesiones de Abraham eran muchas, las posesiones de Lot eran muchas. Eran tantas que dice la Escritura que no eran suficientes para que habitasen juntos. No podían morar en un mismo lugar. Comenzaron las intrigas entre el personal de Abraham y el personal de Lot. Comenzaron estas intrigas a, a, a permear y a afectar la mente Y tal vez el corazón del tío y del sobrino. Y comenzaron a surgir en alguna manera algunas uh, suspicacias, algunas sospechas. Y se comenzó a, a, a poner tensa la situación. En ninguna familia estamos exentos de enfrentar situaciones de tensión. Todos pasamos situaciones tensas y podemos en esa situación de tensión, en esa situación drástica, incrementar la tensión. Podemos añadirle a esa tensión más tensión, más presión y podemos hacer que en ese cúmulo de presión algunos eh, eh, tienen que explotar, provocamos la explosión de algunos al añadir más tensión a la presión. Y esto estaba comenzando a, a, a generarse en la, en, la, a, en la parentela de Abraham y de Lot. Y en los peones de Abraham y de Lot. Disensión a causa de los bienes. Pleito, usted observe a dos hermanitos pequeños, uno de seis años y uno de dos años. Está un juguete en el piso, el de seis años lo toma y el de dos años se lo quiere quitar. Uno y otro toman un extremo de juguete y ninguno lo quiere soltar. Y se puede ver la animosidad en uno y en otro. Ninguno quiere ceder. Y ambos quieren tener lo mismo. Y esto estaba pasando entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. que si no se toma una decisión responsable, sabia, prudente, bíblica, apuntaría esa, ese conflicto a la destrucción de todos. Y a frustrar en la persona de Abraham, no en la persona de Dios, en la persona de Abraham, el propósito de Dios para Abraham. Pero Abraham va, y esta es la actitud que nos llama la palabra de Dios a asumir a nosotros, va de la disensión a la distensión. En alguien debe haber prudencia, en alguien debe caber la sabiduría, en alguno debe haber la inteligencia, en alguno debe obrar la gracia de parte de Dios y uno tiene que aflojar en la tensión para provocar la distensión. Y lo que Abraham está haciendo aquí exactamente es eso. Está, está yendo de la disensión que es inminente y que es desastrosa y destructiva. Está yendo a la distensión, a meter la paz, a buscar el equilibrio, a procurar la calma, a evitar el conflicto. ¿Sabe por qué Abraham está actuando de esta manera ahora? Porque volvió de Egipto al Negev. Porque volvió de la desobediencia a la devoción. Y porque en el ambiente de la devoción con Dios, Abraham, que viene para suplicar a Dios la gracia de Dios, tiene que ser necesariamente un hombre que va a usar la gracia de Dios en su relación con Lot, su sobrino. Usted no puede imaginar a una familia que tiene una relación devocional, una relación doxológica con Dios, peleando por cosas que son bendiciones. Pero sí va a haber a familias peleando, discutiendo, disputando, en discordia. porque han faltado, porque han fallado en su devoción, porque no han derramado su corazón delante de Dios. Y lo que se derrama en sus corazones es enojo, ira, contienda, pleito, rencilla. La decisión, y se hizo A, de no caer en la discusión. La decisión de no caer en la discusión. Vinieron los pastores de Lot, llenaron de Lot su cabeza y le dijeron, los pastores de Abraham son unos engreídos, los pastores de Abraham son unos abusivos, los pastores de Abraham están invadiendo nuestro terreno, los pastores de Abraham son perezosos, no sacan agua de los pozos y nosotros tenemos que sacar doble porción, etcétera, etcétera. Usted sabe cuando hay un pleito todas las cosas que se pueden decir. Los pastores de Abraham, uh, por su lado, vendrían y le dirían, Abraham, los pastores de Lot son unos malagradecidos. Los pastores no debería tener esa clase de personas, debería uh, tener un mejor jefe de, de recursos humanos a la hora de seleccionar a los pastores. Y ahí estaba. Quiero pensar que, que Lot le amargaba esa situación y, decía, y, y, y diría para sí mismo, sí, pero... Pero es mi tío. Y. Pues la verdad es que los bienes que, que he tenido, pues han se han multiplicado a la sombra de los bienes de mi tío. Pues sean un poco. Pacientes. Pero los pastores de, de Lot venían cada vez y cada vez, y, y, y los pastores de Abraham venían cada vez también, y Abraham calculó, no va a pasar mucho tiempo en que Lot venga delante de mí y tengamos que enfrentar tal vez en una mala actitud de uno o de ambos el problema. Y entonces toma Abraham la iniciativa, toma la iniciativa, no cae en la disputa. No cae en la discordia, no entra en la discusión, viene para hablar con Lot. Y hermano, esta es una, una situación que a veces mantiene la tensión, pero algo que provoca la distensión es ir y buscar a la persona involucrada en el problema con una buena actitud. Ha pecado tu hermano contra ti, ve tú con tu hermano, tú y él solos. Habla con tu hermano. Y aunque el principio bíblico que estamos citando es, es Nuevo Testamentario, Abraham entiende el plan de Dios, Abraham conoce la persona de Dios, Abraham se ha deleitado en, el, en, en la devoción con Dios y él toma la iniciativa. Versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, ¿qué dijo? Lot, hay un bien que es superior a los ganados. Lot, hay un valor que es más alto, que es más importante que la plata y el oro que tenemos. Y ese bien superior es que somos una familia. Somos una familia. hermano. ¿Apreciamos nosotros el valor familia? Lot nada más era sobrino de Abraham. Abraham sí tenía otros hermanos. Pero Abraham había aprendido el valor familia. Y él dice, no está bien, no es correcto que nosotros siendo familia... Entremos en esta disensión y en este pleito y mantengamos una prolongada discusión. No es correcto, no es justo, eso no es lo mejor. Y decide no caer en discusión. Inciso B, y cada inciso es una decisión, la decisión de no caer en el descrédito. Abraham toma la decisión de no caer en el descrédito. Note usted lo que dice el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y luego lea conmigo la parte final del verso 7. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si se da cuenta, ¿verdad? Lo que está pasando. El cananeo y el fereceo eran paganos. El cananeo y el fereceo sabían que Abraham y Lot, vamos a ponerlo en estos términos contemporáneos, eran cristianos. Abraham y Lot son cristianos. Siempre traen la Biblia con ellos. Y tienen algunas veces devocionales y cantan himnos. Y los domingos visten sus mejores galas y van a la iglesia. Y cantan en el coro. Y sonríen de oreja a oreja a los hermanos. Pero es miércoles hoy. Y no hay culto. Y no están los hermanos cerca. Y Abraham y Lot se encontraron. Y se reclamaron uno al otro. Que los pastores de uno decían del otro tal cosa. Y así. Recíprocamente. Y se enojaron. Y gritaron. Y se ofendieron. Y los demás los oyeron. Y Abraham dijo, esto puede pasar. Todo depende de cómo trate el asunto. Y de cuál sea la decisión que voy a tomar. Lot debería venir a mí porque yo soy su tío. Lot debería venir a mí porque yo soy mayor. Lot debería venir a mí porque él me debe muchos favores. Pero Abraham dijo. Yo no quiero una discusión, porque no quiero una disensión, porque no quiero una discordia con mi sobrino, porque no quiero que falle mi familia, porque yo aprecio que él es mi hermano y entiendo que somos una sola familia. Y por otro lado, yo entiendo que se va a provocar la deshonra del Dios, de Abraham y de Lot, porque vamos a caer en descrédito nosotros como familia cristiana. Y yo no voy a permitir que el nombre de Dios sea vituperado por nuestros pleitos, por nuestras diferencias, por nuestra discordia. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, cuando entras en efervescencia, cuando el fervor, no me refiero al fervor espiritual, sino al fervor natural de tu impulso, de tu carácter, de tu apellido, de tu nombre, de tu familia, de tu honor, fluye de manera intensa y la sangre te llega a la cabeza. ¿Piensas en el descrédito? ¿Piensas en el descrédito? Que eso te puede provocar Y como consecuencia en la deshonra a Dios que eso puede producir ¿O solo te importa tu honor? De mí no se va a burlar, el que me la hace me la paga. No sabe quién es, no sabe con quién se mete, etcétera, etcétera. No haya contienda Entre nosotros no hay altercado entre nosotros dos, no solamente entre nosotros dos, que no haya altercado entre tus pastores y mis pastores, porque nosotros debemos tener influencia sobre ellos, porque las decisiones nuestras deben afectarles favorablemente a ellos, que no haya discordia entre nosotros, que no haya disensión. Y ahí encontramos a un hombre manejando la situación. distensionando aflojando la tensión de la distensión a la distensión implica la decisión de no caer en la discusión la decisión de no caer en el descrédito C, la decisión de no caer en la desavenencia no caer en la desavenencia es probable, sí, que pueda haber Una situación de separación, pero no tiene que haber una situación de desavenencia. Finalmente, como sabemos nosotros, Abraham y Lot se separaron, pero no tenía que ser con desavenencia. Y algunas veces, hermano, es correcto, es conveniente que la familia tenga que separarse. Algunas veces eso es conveniente. Los mexicanos tenemos una cultura muy diferente a la cultura de los norteamericanos. Es normal que allá llegan a una cierta edad, 17 años, 18 años, los jóvenes, hombres o mujeres ah, llegando a esa edad están pensando en su independencia y en separarse ah, de la familia y vivir en su apartamento y no ah, estar más dependiendo de, de los padres. Los norteamericanos, padres, aceptan eso así, les parece que eso es conveniente, correcto. A veces propician e inducen que esa situación se dé de esa manera, esa es parte de su cultura. Los mexicanos somos diferentes en ese sentido. Queremos tener la familia cerca. No queremos que se vayan muy lejos. Y cuando finalmente salen, pues queremos que vengan todos los días. O ahí estamos todos los días. Donde están ellos. No digo que eso es malo. La verdad es que a mí me gusta eso. Pero algunas veces es conveniente. Algunas veces es conveniente la división. Pero muchas veces, hermano, la división se da por discordia. Por disensiones. Pero no tiene que ser así. Que no haya desavenencia, esa es la decisión que Abraham toma. Vamos a resolver el problema, vamos a hablar al respecto. No debemos permitir que terceros influyan en el ánimo nuestro. No debemos dejar que nuestro testimonio se vea afectado delante de las personas que están alrededor de nosotros. No debemos dejar que el nombre de Dios otra vez sea vituperado. Vamos a ponernos de acuerdo la decisión de no caer en la desavenencia. Nos lleva de la disensión a la distensión. Número tres, de los deseos egoístas a la voluntad de Dios. De los deseos egoístas a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de los deseos egoístas, ahí tenemos nosotros a, a Abraham y a Lot llegando a un punto en donde ellos tienen que expresar en su decisión lo que hay en su corazón. Porque de dentro del corazón sale... Lo que se dice con la boca y también sale lo que se hace con los hechos no está la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda ahí está uh, el, el carácter uh, conciliador pacifista de Abraham toma tú Lo que te parezca. Ve en donde tú quieras. Toma la preferencia. Yo voy en sentido contrario. Tú tienes primero la oportunidad. Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era tierra de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Y le vinieron los pensamientos a lo de Egipto y le vino a la casa artesonada probablemente del faraón y del principal en Egipto y comenzó a pensar en los carros y en los siervos que traían los amos de Egipto. Y Job comenzó a ver en los lujos y dispendios en que vivían las personas en Egipto. Y se imaginó, ya no tengo más que depender de Abraham, ahora puedo ser don Lot, ahora puedo ser Señor, con mis propios bienes y con mis propios siervos. ¡Oh, Egipto! Ahí estabas en mi corazón. Adiós, Canán. Bienvenido, Egipto. en las llanuras cuyas fronteras llegaban hasta la ciudad de Sodoma y Gomorra los deseos egoístas como inciso A, la decisión de no ser desconsiderado y desagradecido la decisión de no ser desconsiderado y desagradecido Lot, recuerdas ¿De dónde saliste? ¿Recuerdas quién te sacó? ¿Recuerdas qué bienes traías cuando comenzaste y cómo has llegado a recibir abundancia de bienes? Mira a tu tío. No voy a decir pobre viejo, pero podría decirse. Mira a tu tío, está tomando la iniciativa conciliadora de buscar arreglar el asunto contigo, y ahora míralo. En una actitud humilde y pacífica, conciliadora, está diciendo, ve en la dirección que tú quieras ir y yo voy a ir en la dirección contraria. No hay problema conmigo. No deberías sentirte apenado, Lot. No deberías sentirte avergonzado por eso. No debería moverse en ti un sentimiento familiar de agradecimiento con tu tío y decir en voz alta, no, tío, que no acontezca tal cosa. Yo no puedo permitir eso. Tú debes tener. la preferencia. Después de todo, tú eres el líder, el hombre de Dios, del que yo he aprendido. Al que Dios le dio la promesa, Lot no ignoraba la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero Lot se frotaba las manos y su corazón estaba regordándose de La bendición. Quizá Dios ya cambió de opinión y en lugar de ver a Abraham con buenos ojos me está viendo a mí. Pensaría La decisión de Lot es una decisión egoísta, egocéntrica, ególatra. Es lo mismo. La decisión de Lot Es desconsiderada y es una actitud desagradecida. Y a veces situaciones de esa naturaleza hacen la división en la familia. Cuando hay conflicto familiar, piensas, piensas en eso. Piensas si hay realmente desconsideración. A lo mejor la, la consideración que hubo para una cierta persona obedeció a ciertas circunstancias y las has apreciado. ¿Las has tomado en cuenta? La decisión de no ser desconsiderado y desagradecido te va a quitar precisamente ese deseo egoísta y te va a llevar a buscar la voluntad de Dios. Ve, la decisión de no dejarse dominar por el amor al dinero. Y este era el problema de Lot. Lot está dominado por la codicia. Por la avaricia, que es idolatría. Guardaos de la avaricia, que es idolatría. Hermano, Abraham sí regresó por las jornadas del negué, y Abraham sí edificó altar y cuidó su relación con Dios porque fue de la desobediencia a la devoción. Pero aquí encontramos a un hombre que fue a la sombra de Abraham, pero no fue a la sombra de Dios. Y Lot, a la sombra de Abraham, aprendió la bendición material. Pero Lot, a la sombra de Dios, debió haber aprendido la bendición espiritual. Y a veces nos quedamos solamente con la bendición material y no consideramos la bendición espiritual. Y cuando solamente centramos nuestra mente y corazón en las cosas materiales, las cosas materiales nos van a dominar, nos van a dominar. Y van a ser un jefe malo que nos va a pagar mal. Y Lot calculó de manera incorrecta. Sus clases de economía y de administración que llevó en la universidad, le decían, estás tomando una buena decisión, Lord. eres un buen emprendedor, tienes mucha visión, allá va a haber prosperidad y éxito, vas bien. Lot es un fanático, Abraham es un fanático, es un viejo ya, ya, Está entrando en esa edad en la que ya no hay mucha mucha visión ya chochea ya Abraham está viejo, pero tú Lot, eres joven, tú tienes el mundo por delante, tú sí tienes posibilidades, hay un potencial enorme. en ti para que ah, para que dejes una buena herencia a tu familia esta es la motivación y la ética de la situación la ética de la situación ¿cómo justificas tu desconsideración y tu desagradecimiento? ¿cómo lo justificas? con el hecho de que ah, voy a Hacer fortuna para mi familia. Es legítimo. Es una buena decisión. Desde la perspectiva del mundo. Pero lo que está pasando, la decisión que Lot está tomando es la, es la decisión que lo va a colocar en una condición de dominio por el amor al dinero. Lot no está viendo otra cosa sino el amor al dinero y escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue al, al oriente y se, pará, y se apartaron el uno del otro. Qué lejos estaba Lot de, de, de, decir que, de pensar que lo que estaba tomando como una decisión para sí egoísta también estaba cumpliendo el plan de Dios en la vida de Abraham y estaba ayudando a Abraham a cumplir con el mandato de Dios porque Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra. ¿Y de qué más? Y de tu parentela. Y ahí estaba el pariente. Incómodo. De Abraham. Y Dios está mandando a Abraham en su dirección. De, de acuerdo a su deseo. Y de a su corazón. Y está mandando otra vez a Abraham. ¿A dónde? Al desierto. Uno a los valles. Y otro al desierto. A la planicie y a la tierra fértil. Y otro, al monte y a la tierra árida. Dirección totalmente opuesta. Y ahí va Abraham. La decisión de no dejarse dominar por el amor al dinero. C, sí, la decisión de no deslumbrarse con el mundo y sus deleites. Porque lo que deslumbró a Lot fue Egipto. Y lo que terminó de deslumbrar a Lot fue Sodoma y Gomorra. Ya se veía Lot. Como principal en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya se veía con la, con la toga y el birrete de juez. Y era juez. Y llegó a ser un hombre prominente. Entre los hombres destacados de, de Sodoma, allí estaba Lot. Versículo 14. Y punto 4. El desenlace en las vidas de Lot y el amigo de Dios. El desenlace en las vidas de Lot y el amigo de Dios. Las decisiones de Lot lo llevaron a la destrucción. No vamos a tocar los puntos que vienen después, porque la vida de Lot todavía llega hasta el capítulo 19. Pero más. lo que queremos decir es, el desenlace en la vida de Lot fue la destrucción. Fue la destrucción. Y por otra parte, las decisiones de Abraham lo llevaron a ser llamado, a ser declarado el amigo de Dios. el amigo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Verso 14, Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hasta el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. Note que el Señor dice, la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Lo que te voy a dar es para siempre. Lo que Lot va a tomar es temporal. Lo que Lot va a tomar es apenas por un poco de tiempo. ¿Sabes? Yo puedo ver, tengo la visión completa, Lot lo va a perder. Tú lo vas a ganar. Tú lo vas a conservar. Tu bien se va a extender. Tu bendición va a ser para siempre. Y luego sigue diciendo el texto. Porque toda la tierra que ves la daré a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y le dice a Dios, Abraham, levántate y ve, camina la tierra, es tuya, entra en posesión, ve al norte, ve al sur, ve al oriente, ve al poniente, ve en toda dirección. Cuando las personas pregunten alguna cosa y te digan por qué vas en esa tierra, di, esta es la tierra que Jehová, mi Dios, me dio. Eres demasiado audaz, demasiado osado. Creo a la promesa de Dios y confío en ella. Las decisiones de Abraham le llevaron a ser llamado amigo de Dios. Hermano, ¿para qué? Estamos decidiendo. Para un poco tiempo. ¿Para el día de hoy nada más? ¿Para pasar la situación? ¿Para salir del paso? ¿Para qué estamos decidiendo? ¿Y cómo está trascendiendo nuestra decisión? ¿Edifica o destruye nuestra descendencia? ¿Cómo son nuestras decisiones en familia? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué estamos buscando? ¿Las cosas de la tierra o las cosas de arriba? Lo más trágico que podría pasarnos hermanos sería que en aquel día llegando a la presencia de Dios, nos encontráramos que tenemos mucho menos de lo que Dios deseaba darnos. Que el Señor comience a ver, abrir cofres y nos diga, mira, esto era tuyo. Estos bienes, estas bendiciones. Y no estoy hablando en el sentido material, no estoy creyendo Y queriendo que usted se imagine ah, joyas y, y diamantes y plata y oro en los cofres. Estoy hablando de bendiciones. De bendiciones. De días buenos. En la vida personal y en la vida familiar. Y Dios diga, te perdiste estas bendiciones porque tus ojos se pusieron sobre las cosas terrenales y temporales. Y no viste y saludaste. las promesas venideras. ¿De qué depende el futuro de nuestra vida, de nuestras decisiones ahora, de nuestras decisiones? Como sean nuestras decisiones hoy, se determinará cómo será nuestra vida mañana. Por eso hoy, hoy, podemos tomar la primera decisión, el primer paso, de la desobediencia a la devoción. Una devoción doxológica que nos haga declarar nuestra condición y exaltar las virtudes de Dios. Padre, te damos gracias. En esta mañana podemos recorrer la vida de Abraham y podemos ver, sí, al hombre de fe. Sí al líder, al caudillo, al amigo tuyo, al padre de la fe. Pero hemos visto la primera parte de este sermón, sus fallas, su fracaso. Seguramente has querido mostrarnos a nosotros, Dios, nuestra vulnerabilidad. Pero lo que destaca en este pasaje, otra vez, es tu gracia. Y como Dios, tú puedes... Y como tú quieres dar una oportunidad a Abraham y a cada uno de nosotros aquí. ¿Cuántos problemas evitó Abraham saliendo de Egipto? ¿Y cuántos problemas podríamos evitar nosotros saliendo de nuestro Egipto? Quizá en la jornada dura del desierto, pero en el caminar agradable de tu presencia y de la comunión contigo. Ayúdanos Dios esta mañana a enderezar los pasos, a cambiar la dirección y a proponer en nuestro corazón. Comenzar, retomar una vida personal devocional, volviendo de la desobediencia a la devoción. Que sea esta nuestra convicción y que sea esa nuestra decisión. Mientras estamos orando, tal vez esta mañana usted dirá, yo puedo reflejar algunos actos, algunas escenas de mi vida personal y familiar. en lo que escuché esta mañana de la vida de Abraham. Y quiero comenzar con ese primer paso de la desobediencia a la devoción. Ore por mí, Pastor. Ese es mi deseo. Es mi oración. Es mi decisión. Habrá alguien así esta mañana. Amén. Y nadie más dirá yo también. Te bendiga. Sí. Amén. Amén. Gracias, Dios. Tu palabra no vuelve vacía y siempre cumple el propósito para el que es enviada y oramos que este propósito sea cumplido en esta mañana en el corazón de cada persona desbordando aquí su devoción delante de ti. Pedimos que bendigas, que honres ese deseo, que tu nombre sea exaltado en la vida de cada familia aquí. Oramos en Cristo Jesús. Amén.